¿Tiene usted un sistema inmune espiritual? ¿Sabe cómo fortalecerlo? En nuestro estudio bíblico de momento decisivo para hoy titulado Oración y protección, primera parte, nuestro maestro de momento decisivo, el Dr. Jeremiah, le ayudará a armar su sistema inmune espiritual para impedir la invasión de extranjeros como la impaciencia. Tal vez el mensaje de hoy sea un salvavidas para usted. Tal vez su salud espiritual dependa de esta verdad. ¿Quiere descubrir más en cuanto a cómo fortalecer su sistema inmune espiritual? No se pierda nuestro mensaje en Momento Decisivo para hoy, que viene directo de la Palabra de Dios. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Con unas palabras más en cuanto al siguiente mensaje en la serie. Oración. La gran aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Quiero recordarles que estamos estudiando la frase en el Nuevo Testamento, en el Padre Nuestro, que dice, «No nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mal». Estamos hablando de la tentación y cómo sucede. Cómo con frecuencia Dios la usa en nuestra vida para nuestro propio crecimiento. Hablaremos de las seis etapas de la tentación y los cuatro pasos que debemos tomar para ser librados de ella. En la medicina dicen que la prevención es mucho mejor que tener que aplicar el remedio. Y es lo mismo con la tentación. Dios quiere que sepamos cómo reconocer la tentación y resistirla cuando viene para que estemos preparados y no cedamos. Abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 6 de Mateo y al versículo 13 para comenzar nuestra lección.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 deleite esto tuvo un atractivo tremendo y despertó el deseo de ser grandes y sabios y parecía agradable y razonable deseo finalmente tomaron del fruto lo aceptaron y lo comieron este fue su libre albedrío ejercido en contra de la voluntad de dios fue un pecado deliberado de su parte el resultado fue que al instante supieron que se habían dejado engañar La Biblia dice que quedaron desnudos, avergonzados, abochornados y corridos, y se escondieron de Dios, derrota. Intentaron esconderse del Padre Celestial, se vieron privados de la comunicación abierta, franca, honesta con Dios, y acabaron saliendo del huerto en desesperación. Pase a la tentación de Jesús en el desierto, o los pasajes sobre la tentación que hallamos en Primera de Juan, y todos ellos siguen el mismo patrón. Es interesante, ¿verdad? Que usted no tenga que estar en la misma calle. Si va por una calle y hay un bache más adelante, pero pasa las dos primeras intersecciones, el engaño y el deleite, dirigiéndose a la tercera intersección, el deseo, déjeme decirle que en la siguiente intersección se encontrará con el bache. Y quiero que sepa que usted estará acabado si no sale corriendo de ahí. No tiene que tomar esa calle, puede salirse de ella tan pronto como se dé cuenta de que se halla en esa calle, usted se da la vuelta y toma otra ruta. Así es como funciona este asunto de la tentación. Hay que aprender el patrón. Una de las razones por las que debemos orar todos los días y decir, Dios, no me pongas en esta posición, sé la debilidad de mi corazón. Te pido hoy que no me pongas en el lugar en donde hay tentación, donde hay tentación, siempre es posible encontrar el potencial.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 En las primeras páginas de mi Biblia he escrito algunas palabras estratégicas. Esto es lo que necesitamos hacer si vamos a vencer la tentación. Supongamos que esta semana Dios nos permite llegar a un lugar en donde podemos ser tentados y vemos que viene la tentación. ¿Qué hacemos? Luchar. No sea pasivo. Santiago 4.7 «Resistir al diablo y huirá de vosotros». Primera de Pedro 5.8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Usted no tiene que ceder. A veces los cristianos son unos cobardes. Pasó porque pasó. Es verdad que somos salvos por fe, por medio de la gracia y nada más. Pero eso no quiere decir que podemos volar con piloto automático una vez que nos convertimos a Cristo y simplemente andar y decir, me pregunto, ¿qué es lo que va a ocurrirme hoy? Veo esto vez tras vez en el pueblo de Dios. ¿Ha pensado usted en presentar defensa o desarrollar una estrategia? No permita que simplemente le suceda a usted. Pelee, siga. Santiago 4.7 «Someteos pues a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Primera de Pedro 2.21 «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas». Lo primero que usted tiene que hacer es comprender que puede luchar contra el enemigo en el poder del Espíritu Santo. Lo segundo es el principio de no dedicar toda su energía para pensar en el enemigo, sino en acercarse a Dios. Sígale, sígale de cerca. Busque toda disciplina espiritual que pueda hallar y póngala en práctica en su vida. Siempre me asombra cómo, con el correr de los años, en la cultura de la iglesia, las disciplinas espirituales se van perdiendo. La asistencia a los cultos, por ejemplo. Nuestra iglesia es una de las pocas iglesias en San Diego que todavía tiene un culto el domingo por la noche. Asisten alrededor del 40 al 50% de la gente que viene por la mañana. Me gustaría preguntar lo siguiente. Si usted se halla en una guerra espiritual y tiene otra oportunidad para otra arenga que le va a ayudar en la guerra, ¿no aprovecharía la ocasión? Alguien dice, pues bien, esa es la noche con la familia. Es su noche con el fútbol. Eso es. O es su noche con algún programa de televisión. No lo sé, pero sea lo que sea, puedo prometerle esto. Por emocionante que sea, no va a ayudarle a desarrollarse como una persona en Cristo como puede hacerlo aquí o en alguna iglesia en donde se abre la palabra de Dios y se enseña la verdad del Señor. Usted necesita pelear y seguir. En tercer lugar, usted necesita huir. Hay dos o tres lugares en la Biblia en donde se nos dice que huyamos, que huyamos como conejos asustados. Usted dice, eso no suena muy valiente. No lo sé, pero aquí está. Primera, los Corintios 10.14 dice, «Por tanto, amados míos, huid de la idolatría». Segunda Timoteo 2.22 dice, «Huye también de las pasiones juveniles». Romanos 13.14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Génesis 39.12 nos relata la historia de José huyendo de la esposa de Potifar cuando ella le tentó. «Les he dicho a nuestros jóvenes toda mi vida como pastor que el mejor equipo para vencer la tentación es el mejor par de zapatos deportivos que el dinero puede comprar». Hay algunas cosas de las cuales usted debe huir. Hay dos cosas de las cuales la Biblia nos dice que debemos huir, idolatría e inmoralidad. Esas dos cosas, según las Escrituras, son cosas con las que nunca deberíamos andar pie con pie, porque no tenemos ninguna gran posibilidad de éxito al enfrentarnos a ellas, de modo que huya de ellas. José huyó porque sabía que estaría en mejor situación sin su túnica que sin su carácter. Algunas veces lo mejor es simplemente salir al escape. Aliméntese. Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando Jesús se enfrentaba a la tentación, como leemos en Mateo 4, y Satanás le atacaba con todo lo que tenía, ¿recuerdan lo que Jesús hizo? Escrito está. Jesús usó la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. En ese salmo también dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Usted tiene que adentrarse en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de fortaleza que necesita cuando la tentación se presenta. Si usted no se ha dedicado a la palabra de Dios, si no está estudiándola, si no está leyéndola, no hablo de dedicarse por entero a ser un erudito bíblico. Pienso que un buen lugar para empezar es pasar una media hora cada día leyendo la palabra de Dios tomando notas, leyendo las notas que incluye una buena Biblia de estudio. Consígase un comentario que le ayude a comprender lo que dice el libro de Dios. Búsquese un cuaderno y empiece a alimentar su alma con la palabra. Eso fortalecerá su sistema, le ayudará a luchar contra el enemigo. Una de las cosas que he aprendido mucho en estos dos últimos años es sobre el sistema de inmunización. He estudiado algo por mi cuenta, y creo que ya me han regalado casi todo libro que se haya escrito sobre el tema. Pero aún así, no sé todo lo que debería saber al respecto. Pero esto sí sé, en nuestro cuerpo humano hay un sistema que Dios nos ha dado, y que, cuando funciona normalmente, lucha contra todo lo que pudiera entrar y destruir nuestro ser físico. Si el sistema inmune funcionara al 100%, usted no tendría que tomar medicinas, no tendría que tomar ningún remedio porque el sistema inmunológico lucharía en contra de toda infección o enfermedad. Pero si su sistema inmunológico no está completamente saludable, entonces usted se vuelve susceptible a muchas cosas. Antes de que lo sepa, Si su sistema de defensa llega a estar en la misma condición que un paciente decida, ya no tendrá la capacidad para luchar contra las enfermedades que quieran destruirle. Lo que usted debe hacer cuando está recuperándose de alguna enfermedad y se da cuenta de que su enfermedad tiene que ver con el sistema inmunológico, es empezar a buscar lo que puede hacer para fortalecer su sistema de defensa. Algo tiene que ver con la dieta, algo con vitaminas, algo no solo lo que come sino con lo que no come con práctica y aprendizaje usted empieza a trabajar en esto dándose cuenta de lo importante que es que su sistema esté a punto y entonces descubre que hay algunas cosas que tal vez le gustaría hacer pero que sencillamente no son convenientes porque es importante que usted recupere la salud de su sistema inmunológico El pueblo de Dios tiene que echar un buen vistazo a sus sistemas inmunológicos espirituales. Me parece que hoy muchas personas del pueblo de Dios están enfermándose con el pecado, porque no tienen la fortaleza interna que resulta al dedicarse a la palabra de Dios, al estar cerca de Dios, al hablar con Dios y crecer espiritualmente. No tienen la fuerza interna para luchar contra las cosas que les atacan. Vivimos en un mundo muy peligroso espiritualmente. Necesitamos orar unos por otros como pueblo de Dios. Orar con la instrucción del Señor. Señor, no nos metas en tentación. La próxima semana vamos a hablar del resto de esta frase. Más líbranos del mal. Pero hoy, Señor, No nos metas en tentación, no nos pongas en la senda del diablo, Señor, te confieso que sé que la tentación va a venir porque está ahí, pero oro, Señor, no hoy. No me pongas en un lugar en donde la tentación se presente porque sé que soy débil y sé que soy vulnerable, pero sí debo estar ahí, por la gracia de Dios, voy a comprender la naturaleza de la tentación y verla venir, y voy a dar los pasos necesarios para huir. para seguir, para luchar y para alimentarme, a fin de triunfar. Y voy a fortalecer mi sistema inmunológico espiritual para que las enfermedades del pecado no puedan atacar mi vida espiritual. Oremos. Padre, estamos aquí orando juntos. Señor, no nos hagas caer en tentación. Sabemos lo débiles que somos, pero... Si resulta que por alguna razón nos encontramos en una prueba o una tentación, te pedimos que nos ayudes a ser fuertes, fuertes para ser sabios y ver el proceso que usa el enemigo cada vez. Y fuertes para luchar y seguir y huir y alimentarnos para no ceder. Necesitamos cristianos fuertes hoy. Haznos cristianos fuertes en tu palabra Llénanos de tu Espíritu, quebranta nuestro corazón, ayúdanos a ver que en nuestra propia fuerza no podemos ganar, pero que en la fuerza de Jesucristo tenemos la victoria. Ayúdanos a buscar todas las formas posibles para alimentarnos, para ser santos y sanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuaremos nuestro estudio sobre esta parte importante de la oración, la importancia de la protección de Dios en nuestra vida y cómo debemos orar por esa protección todos los días. El Padre nuestro no fue diseñado para que lo memorizáramos y lo repitiéramos de memoria. Nos fue dado como una guía, un bosquejo para orar. Y si lo sigue, y si lo usa como un bosquejo para su vida de oración, puede hacer una gran diferencia en cómo usted enfrenta la oración cada día. Espero que esta enseñanza sobre la oración le esté ayudando y alentando en su vida cristiana. No olvide que también tenemos disponibles todos estos mensajes en discos compactos y puede ponerse en contacto con nosotros para solicitarlos. Una vez más, gracias por su participación hoy y hasta mañana.